Como ustedes verán, está siendo bastante cuestionado eh, la sesión de área de los 35%. Nosotros eh, acabamos de escuchar de nuestro director jurídico, toda todo trabajo, todo inicio de proceso que comienza con una ley, termina con esa ley. Aún está abrogado, porque toda norma dice, a partir que entra en vigencia, Toda norma que está en contraposición se abroga. Pero antes estaba vigente. Entonces he tenido que incluirme tal vez personalmente a empolvar las leyes, cómo podemos respaldarnos. Nosotros no estamos perdiendo ningún ni una hectárea, como nos dicen nueve hectáreas, estamos perdiendo. Yo creo que es importante en este momento, con avasallamientos que hacen tanto del lado de Guarnes como del lado Saavedra, Ahí están aprobados con 35% y no dicen nada. Todavía van a los actos que hacen en esos lugares como montereños. Eso se llama tradición a su pueblo, a su tierra. Ahí le dan 35%. Pregúntenle urbanización Celina 5. Pregúntenle urbanización Villa Esterita. 35%. Muchas veces eh, no se dan cuenta y comienzan a cuestionar a los concejales que han aprobado... Yo creo que los concejales que han aprobado están pensando en el desarrollo de nuestro pueblo. No nos vamos a quedar aquí. Vamos a cumplir con la exención también de los impuestos de los 10 años. Vamos a regularizar todo en orden con todos ustedes después a partir de ello vamos a aplicar a que este pequeño y mediano industrial también se beneficie. Gracias a lo a las políticas de gobiernos de pasado Montero y su parque industrial agroindustrial ha sido postergado. Porque si hace muchos años hubiéramos hecho eso, hoy estaríamos lleno lleno de industria y estuviéramos quizás mucho más grande Montero que ahora. Entonces, quiero decirle de que este este trabajo que estamos haciendo no beneficia a ningún concejal ni a ningún técnico del gobierno municipal, mucho menos al alcalde con esta aprobación. Lo único que estamos haciendo es dar seguridad jurídica a los inversionistas que han puesto su platita allá